Bien, eh, ¿con qué expectativa, primero te preguntamos, llegás a estas Jornadas Nacionales eh, de Derechos Humanos? Bueno, como siempre estos encuentros son, son muy, muy propicios, muy útiles para, para reunirnos a pensar, gente que, que, que habitualmente no, nos, no estamos en contacto cotidiano, ¿no? son lugares de reflexión, en uno, dos o tres días dedicamos toda nuestra energía a concentrarnos en algunos temas, uno se lleva siempre impresiones, este, disparadores y estímulos para reflexionar este, asuntos de, de, de nuestro interés y de mucha importancia para nuestra sociedad, más en esta coyuntura en la cual este, parece que está todo un poco, este, si se quiere, amenazado en, en lo que hace a, a nuestras conquistas en los últimos años relativas a los, a, a los avances en violaciones a derechos humanos de la dictadura, pero también en los derechos humanos entendiéndolos de modo atemporal, ¿no? Así que he, he, he visto quiénes son los asistentes, es, es interesante para nosotros los abogados interactuar con, con profesionales y, y militantes de, de otros campos y de otras disciplinas, eso nos amplía la mirada. Así que estoy entusiasmado, siempre me da gusto venir acá a La Pampa, donde tengo buenos amigos, así que está todo... Es todo muy estimulante. Bien, eh, vos sos fiscal de la Procuración General de la Nación y fuiste fiscal en los juicios por la verdad en, en La Plata, y en, es desde ese lugar que vas a formar parte de la conferencia que se titula así Balance presente y desafíos en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura va a ser en la Ulpam desde las tres y media de la tarde. Te pregunto a esta altura cuál es ese balance, no me vas a dar la charla ahora, pero en resumen, ¿qué mirada tenés del proceso actual de los juicios de la verdad? Sí, fíjate vos una reflexión, ¿no? ¿Qué tan poderosos fueron los juicios por la verdad que han quedado ya como de la denominación de juicios que ya no son juicios por la verdad, sino que son juicios penales? Pero, pero ese es un, capital, es un capital argentino, digamos, de nuestra capital político, un capital moral, un capital social, en la medida que se ha podido instalar este, que se pueden vencer los, los cercos de impunidad este, de, un modo, eh, de un modo creativo, ¿no? Yo creo que ese este es un punto de partida, por ejemplo, ¿no? El momento en el uh -huh. cual el proceso de impunidad, este, que realmente fue un proceso en el sentido de que la impunidad fue trabajada con tanta intensidad como, este, como se trabaja en los procesos de memoria de y justicia, digamos, la, la, la impunidad la, es, es, es militada, fue militada en el pasado y es militada en el presente. Y me parece que ahí la primera lección es que uno no debe quedarse con las, este, con las evaluaciones eh, sobre... sobre de, sobre la factibilidad de avanzar o no avanzar en una determinada coyuntura de acuerdo a algunas variables que considere que son irreductibles. ¿no? El voluntarismo solo nunca alcanza, pero sin una voluntad que desafíe un poco los, los obstáculos, no se puede ir a ningún lado, y el, el, el inicio del de proceso de juzgamiento de los crímenes, de reapertura de los crímenes de la dictadura, salió en las peores condiciones. Yo estaba en La Plata, no había ni moneda de curso legal en La Plata, digo. Este, en el claro. año, sí, sí. año 2001-2002 realmente Patacuna. parecía una extravagancia uh -huh. este, hablar de, de estos temas y efectivamente así éramos tratados. Después muchos de los, de los magistrados y los jueces que nos miraban con desdén y nos trataban con... Este, con un poco de, de, de, de displicencia terminaban recorriendo el mundo dando conferencias sobre estos temas, pero así se escribe la historia, ¿no? Bien, eh, y en el momento actual uno tiene la sensación de que hay un retroceso, de que aparecieron voces que uno no imaginaba que podían aparecer, me refiero por ejemplo a los artículos editoriales de La Nación, que hay gestos eh, políticos también que eh, van en un camino que no es el mismo que se venía recorriendo tenés esa misma idea y en todo caso pregunto, ¿cuánto eh, influye la onda política, el momento político en las decisiones que toma el Poder Judicial? Bueno, mirá lo lo, a la Nación siempre hay que agradecerle su este, sinceridad no este, y si bien en otros, en otros años no tenía una recurrencia como tiene los últimos editoriales, como vos bien decís, cierto es que nunca cambió su posición. El avance que tuvo, sí, La Nación, es que, como, como diario y que vale la pena observarlo, es que en sus redactores, que no son los mismos que los editorialistas, se admite y se instala la palabra dictadura, la palabra represión, es decir, hay, hay categorías del lenguaje que La Nación, eh, son muy importantes en ese sentido, uh -huh. me parece que eso también es un triunfo que, que, que hay que... Sí, que sí, es verdad, incluso, la... incluso los trabajadores de prensa en su mayoría repudiaron bueno, aquel editorial del, de diciembre. La primera editorial, sí. recordarás bueno, pero esto es una, una discreción de mi parte, lo que yo creo es que ahora todo este proceso que es heterogéneo, que no, no es homogéneo en el sentido de que cada, cada plaza, cada provincia, cada, cada caso tiene su, sus propias dificultades, eh, está como un, un, un vehículo que marcha pero con el freno de mano puesto, ¿no? Tiene que hacer mucha fuerza para avanzar un poquito y no y, y en condiciones que no son las, las condiciones regulares. Hay acá mucho para ver, el sistema judicial federal concentra, concentra en, el, en la Cámara de Casación Penal y concentra en, en la Corte Suprema de Justicia, que son dos tribunales eh, en los cuales uno no, no puede tener confianza plena, digamos la. La Cámara de Casación, si bien fue una Cámara renovada, digamos, en sus miembros, parcialmente, cuanto menos, todavía conserva algunos que tienen capacidad de, de obstaculizar. ¿no? Lo, fue el principal obstáculo que el pro, los procesos de, de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad tuvieron, que fueron el Poder Judicial, ¿no? no fueron ningún otro que eso, y concretamente la Cámara de Casación si hay que localizarlo. Y me parece que la Corte no, no es un tribunal en el cual... Este, su, sus miembros, por lo menos sus miembros históricos, hayan tenido, una, hayan tenido actitudes que uno pueda desenganchar automáticamente de la política. Digo. Si bien han dictado fallos incuestionables respecto a, a, al, al, al, al interés digamos, de, del movimiento de derechos humanos en el avance de estos juicios, lo cierto es que uno, especialmente en la figura de Lorenzetti, digamos, que es claramente quien se erige como el líder político del Poder Judicial, eh, no no no es alguien que nos ofrezca garantías de que de que su, su conducta eh, vaya a estar este eh, totalmente separada de, de contingencia política que no tenga nada que ver con, con el mérito de los hechos ¿no? Uh -huh. bien es decir que en ese sentido eh, no sos tan optimista no no no bueno yo no soy optimista en general Así lo cual no es, ni bueno, <risa> no es muy bueno ni malo pero me parece que Este, que en este sentido hay que ser realista, yo creo que, que no, no hay que ser pesimista en el sentido de, de, de ser derrotista o, o, o de, de que nos lleve a la quietud, pero sí hay que, hemos pecado, se ha pecado, no, no ha sido mi caso, pero se ha pecado desde el inicio de los juicios de un optimismo eh, inocente, este, con este tipo de declaraciones de que aquí no hay vuelta atrás, uh -huh. este, y la verdad es que... Esa fiesta de la victoria nunca, nunca hay que hacerla, ni siquiera cuando uno cree que es el momento. ¿no? Eh, la, la historia es lo suficientemente elocuente para demostrar que, que los procesos más este, sólidos han tenido regresiones, de manera que, ¿por qué no iba a poder tenerla este proceso que nos solo a los argentinos pero mañana puede ser revertido perfectamente eh, Félix qué mirada tenés de esto que ha ocurrido está ocurriendo está en proceso de ocurrir con Eve de Bonafini bueno es es es muy duro ver a Eve este ver a Eve para este trance no realmente es muy duro una mujer que es el icono digamos las la, la madres eh, todo el movimiento de derechos humanos pero las madres en particular, y, y EVE más en particular todavía, me parece que salvaron al pueblo argentino en su dignidad durante la dictadura, así, y, y, y nosotros disfrutamos endosada, digamos, la, la valentía y el coraje de las madres, diciendo que el pueblo argentino resistió a la dictadura este, de, un, de un modo heroico, este, me parece que estamos todos un poquito iluminados por una luz que casi nadie merece, vamos a decirlo claramente, respecto a lo que sucedió en la dictadura. Entonces, ver a la policía, otra vez, como en el 2001, ¿no?, apaleándolas de arriba a un caballo. Por un lado es este, nuevamente estimular y desatar ese, ese, ese carozo autoritario que, que siempre existe dentro de las fuerzas de seguridad, porque, bueno, forma parte de su ADN y eso no es fácil de reconvertir. Y por el otro lado, este, eh, constatar, digamos, la, la, la vocación de... De, de, de atacar de alguna manera a, a un ícono como es Ebe. Ahora, también con la misma honestidad hay que decir, yo lo escuchaba escuchado Martín de Giorgio y a Juelo, lo conozco, Marcelo, uh -huh. este, me parece que fue compañero mío de trabajo, dijo algunas cosas que son de una imprudencia imperdonable para un muchacho inteligente como es él, este, de decir que toda la gente que acompañó a Ebe ayer eran los mismos que habían, la habían llevado a a involucrarse en, en, en la presunta defraudación de, de, del emprendimiento de sueños compartidos. Y ahí claramente hay que decir dos cosas, que si él piensa eso, está pensando que ella no es responsable, que son otros terceros los que fueron responsables de esos delitos, si es que se cometieron. Sí, y aparte luego que, se está metiendo sí. con, con la propia causa, ¿no? Está sí, un, sí, y luego un, que es impropio juramiento. de un juez que haga ese tipo de consideraciones. Digo, me parece... El, el, el, el, el, los tribunales federales porteños... Este, no son precisamente el Panteón de la Virtud, ¿no? Es un, es un espacio turbio en el cual uno nunca sabe muy bien cu cuáles son las terminales que tienen cada una de las personas que, que operan allí, ni mucho menos cuáles intenciones los animan. Es un lugar, francamente, este, eh, que, tan, tan, tan oscuro como, como ha sido históricamente la CIDE, ¿no? Ahora, el, el, tema, el tema es que también hay que pensar claramente es eh, eh, eh, el tema de la gestión por parte de los dineros públicos de aquellos que no son funcionarios públicos. Esto es un asunto que también tenemos que plantearlo con toda seriedad porque si efectivamente hubieron irregularidades, defraudaciones, malversaciones de dineros públicos y eso sucedió en el ámbito de, de, de una fundación de las madres o de, o de quien fuera el efector del Estado, tiene que ver porque ese fue el modelo de ejecución que se eligió. Y realmente este, ese tema debe, debe, debe ser reflexionado también, ¿no? Porque si no, la, la, la sol, el solo análisis de la perspectiva de, del ataque a EVE, que efectivamente existe y que, y que seguramente se montará, como siempre, sobre algunos elementos este, para, para darle la, la, la finalidad que se persigue, lo otro también hay que, hay que pensarlo. Digamos, hay que pensar sí, que, sí, que, sí. que si, si la Asociación Madre de Plaza de Mayo quiere hacer casas Este, puede hacerla, me parece, pero la pregunta que hay que hacerlo es si eso lo tiene que hacer con los dineros públicos, ¿no? O que esa asociación o quien fuere, y este es un tema que hay que discutirlo con toda honestidad. Eh, imposible que, que menciones esto, no pensaba traer la pregunta para no robarte más tiempo, pero, eh, y no caer en la situación de Milagro Sala, ¿considerás que es una presa política como definen algunos sectores, eh, o qué pensás sí. del tema? Sí, no, no cabe duda, la primera causa, la primera, yo analicé muy en detalle la primera causa de su detención, era un espanto, digamos. La, quien escribió esa resolución no puede haber aprobado derecho penal en la facultad, era una cosa de un nivel de arbitrariedad que digamos, ni siquiera se tomaron el trabajo de construir, eh, de construir los hechos de un modo tal que pudieran, de, digamos, defraguar los hechos para que, para que después el derecho los lo, lo pudiera sancionar, describían hechos que no eran delitos, Una cosa, un, un delirio. Después perdí el rastro de, la, de los expedientes, por supuesto, pero está claro que acudieron a una figura que es muy, muy cuestionada, como es la de la asociación ilícita, en la cual, para sintetizarlo, es una, es una figura legal que usan mucho los jueces chantas y desprecian a los jueces serios, ¿no? Este, porque probar la existencia de un concierto de voluntad de entre tres o más personas para cometer delitos, no importa que sean delitos menos graves que la pena que allí en ese mismo, esa misma reunión de personas, sin que cometa ningún delito y darlo por probado, siempre funciona como una especie de, de, de, de contrapiso, digamos, de, de, de, de descarte cuando fracasó el intento de, de criminalizar por, por otros delitos, ¿no? Uno es, es, es bastante extravagante la figura de la asociación ilícita en la medida que se pena una reunión de personas para cometer delitos que a veces ni siquiera comenzaron a producirse. Y también pienso que... Las declaraciones posteriores de, de Ernesto Sanz diciendo que la primera detención de Milagrosal había sido, había sido una detención errónea, la liberaron, recuerden ustedes, ¿no? por, por aquellos casos de, de la interrupción del de, de tránsito y todo esto, incitación al, al, al tumulto, en fin. Eh, que, que bueno, que esa primera detención había sido equivocada, pero que las demás corrigieron esa situación. Lo cual, lo cual es una confesión ya ni siquiera disimulada, es una confesión directa que lo que se perseguía era que Milagrosa la estuviera presa. Si ¿no? él, él, él decía, bueno, miren acá, este, había que detenerla, porque si no, Gerardo Morales no podía gobernar. Bueno, esto es esto, la democracia eran dos paralelas, ¿no? Bien. Félix Crouse, agradecemos el contacto, más vale, y si querés agregar algo más, este, por supuesto que el micrófono está abierto. No, no, no, no nada más para decir, digamos pero solamente eh, sumarme a la a quienes están pensando y mirando el presente con preocupación. Digamos. Yo creo que efectivamente todo proceso histórico está plagado de, de virtudes y defectos, de avances y de no avances, de, de cosas virtuosas y de, y de aquellas que no lo fueron. Este, la, la historia es, es, es más barro que agua destilada, esa es la vida, y esa es la vida de los pueblos y de las sociedades. Estamos en un momento donde, donde me parece que estamos viviendo algo que ya se ha vivido muchas veces, pero con la amplificación propia de... Que, que, que tiene la sociedad hipermediatizada, que es la, es la que vivimos hoy, y es la, la justificación de, de, de, de, de todas las acciones las contra el bienestar del pueblo en, en los presuntos errores de un, de un proceso histórico inmediatamente anterior. Eh, habrá que tomar perspectiva para saber si los errores fueron tantos y tales, y si efectivamente este, los, que, los que están haciendo lo que están haciendo lo están haciendo de buena fe o no, cada uno tiene desde luego una, una mirada sobre este asunto, el tema es que no sea demasiado tarde, no ustedes saben que este túnel en el que habrá luz al final se puede llenar de cadáveres. Gracias Félix, de vuelta. Un abrazo. Félix Crous es abogado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en administración de justicia de esa misma universidad, es fiscal nacional en lo criminal de instrucción, fiscal de la Procuración General de la Nación participó como fiscal en los juicios por la verdad, la memoria y la justicia y nos tiraba esta mirada que no es precisamente optimista respecto de la actualidad de los derechos humanos en la Argentina. Hoy va a estar en la Universidad Nacional de La Pampa desde las 15.30 disertando en una mesa que promete, porque también estarán presentes eh, referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que conduce Horacio Verbisky. Va a ser a las 15.30 esa actividad en una jornada donde habrá de todo eh, respecto a estas eh, cuestiones de derechos humanos en la Universidad Nacional de La Pampa.